8 de la mañana, 18 minutos en todo el país, sigue lloviendo en el centro de la provincia de Buenos Aires, hablábamos hoy de la Expo, primera Expo Industrial y Minera que se va a realizar desde mañana en el Centro Municipal de Exposiciones, cito, en la ex playa de camiones, ahí por donde está la verificación técnica vehicular. Bueno, para ello estamos en contacto con el Intendente José Ezeberri eh, para hablar sobre la importancia... Si se quiere estratégica de esta primera exposición industrial y minera Y además de la construcción del centro de exposiciones del, del municipio José, ¿cómo te va? Buenos días ¿Qué tal? Buen día Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Bueno, la verdad que estuve recorriendo el domingo En horas de la tardecita Este, el centro municipal de exposiciones y charlando con alguna gente que ya estaba eh, preparando lo, lo que va a ser el predio este, y destacaba gente que no era de la barría, eh, que no hay lugares en la provincia de Buenos Aires con un predio de esta característica que se está eh, bueno, construyendo y terminando de construir en estas horas para la, la exposición minera Sí, la verdad que ha sido un desafío para, para el gobierno municipal poder concretar esta obra que la hemos hecho con, íntegramente con, con recursos municipales Y la verdad que tiene un sentido, como vos señalabas hace un momento, estratégico en función de ser la, la única ciudad del interior de la Provincia de Buenos Aires que cuenta con un, un predio de estas características. Eh, primero porque la verdad que la superficie de todo lo que es la, la ex playa de camiones tiene Eh, zonas complementarias para estacionamiento y además para el desarrollo de, de otras este, otro tipo de, de exposiciones, inclusive al aire libre, más esta nueva nave de 1.800, casi 2.000 metros que se está incorporando, más eh, el centro, el, el auditorio que va a tener, la confitería, etcétera. Es decir, es un auditorio y un centro de exposiciones lo suficientemente cómodo como para empezar a eh, marcar una, una nueva actividad para, para el turismo de la ciudad, que es el, el desarrollo de las este, exposiciones como como este, elemento de convocatoria para, para gente de otros lugares no sí eh, ubicado estratégicamente cerca de los accesos a la ciudad eh, con eh, amplios lugares de estacionamiento eh, estratégicamente la barría eh, es un está ubicada en un nudo carretero más importante de la provincia de Buenos Aires digamos este eh, un gran desafío para la ciudad también va a ser darle utilidad a este espacio no sí sin duda que esto requiere posiblemente el desarrollo local para las este, para exposiciones, pero también de, de empresas que se dedican profesionalmente a esto eh, a nivel nacional. Es decir, uno, esta, esta exposición que se está haciendo hoy en barría no es una exposición eh, hecha con recursos locales, sino que en realidad es una exposición hecha eh, por una empresa que, que se dedica a esto a nivel nacional. Uno va a ver la, la calidad de, de la presentación de la exposición, son las, las mismas exposiciones con las la misma calidad de los están en la misma presentación y demás que se desarrollan en la rural de Buenos Aires o, o en el centro de exposiciones de, de la capital federal. Es decir, esto tiene la, la misma calidad para competir con, con este tipo de actividades y desarrollar en el interior de la provincia este, este tipo de, de actividades. Eh, eh, a ver, eh, contanos José eh, sobre por qué es importante esta exposición eh, en este este primer paso que se da a partir de mañana eh, para para Olavarría y su, su espacio productivo en la economía de la provincia de Buenos Aires Olavarría es el principal distrito minero de la provincia de Buenos Aires pero además es uno de los distritos industriales más importantes de la, de la provincia de Buenos Aires y de la provincia interior es sin duda el, el, el más importante Olavarría tiene una con formación diversificada de su economía, en los últimos años esto se ha profundizado, felizmente el ciclo económico ha favorecido el, el desarrollo de la industria en nuestro país y Olavarría ha estado absolutamente bien preparada para, para recibir esas inversiones o para que empresarios locales desarrollen ese tipo de actividades. Hoy lo, lo vemos en un parque industrial que logramos vender todas las, las parcelas que estaban disponibles, hemos eh, prácticamente... En, en los últimos 18 meses se han vendido 65 nuevas parcelas para la instalación de nuevos emprendimientos en el parque industrial, estamos trabajando en la consolidación de un nuevo parque, de desarrollo de un nuevo parque industrial este, también cerca del centro de exposiciones que es en la, en la zona de, del ex aeródromo, razón por la cual para la ciudad es eh, mostrarse en su potencial industrial pero fundamentalmente, eh, es decir, acá estamos a, a nivel provincial y nacional inclusive como una de las ciudades industriales más importantes de la provincia. Esto, Eh, permite eh, a futuro obviamente alentar la, la erradicación, mostrarse como una ciudad que tiene los recursos educativos preparados para eh, capacitar a, la, a las personas en, en cuanto a, a la posibilidad de desarrollo de actividades eh, laborales e industriales, tiene una banca eh, muy, muy importante con la presencia de casi todos los bancos o todos los bancos nacionales, tenemos un, un desarrollo de, una, eh, de un clima de, de negocios y un clima industrial Eh, absolutamente promisorio y absolutamente desarrollado. Así que la verdad que la Barría es una de las ciudades importantes como polo de desarrollo para, para la provincia de Buenos Aires en particular y para el país en general. Y lo que destacaban alguna gente que, que, que, que visita Olavarría por estos días, por esto precisamente, es que también Olavarría es destacada eh, por su mano de obra calificada, digamos, no, este, en este ámbito, en lo que es minería. Y nosotros tenemos... Lo, la minería ha sido... Tenemos un desarrollo de más de, de, de 130 años prácticamente, desde la primera este, explotación minera que ha tenido la ciudad. Eh, pero a su vez eh, hemos avanzado mucho en lo que ha sido la historia, ha sido a través de las escuelas industrial, del, de, la, de la facultad de ingeniería, y en el último tiempo a través del desarrollo en el ITECO de una carrera de técnica en minería que tiene la particularidad de, de tener la asistencia este, técnica académica de, de la universidad más importante en materia de minería eh, que hay en el mundo, que es la, la, la Politécnica de Madrid. Y esto nos da una, una calidad en la formación de los recursos humanos sumamente importante. Son las cosas pequeñas que a veces no se conocen, pero que le va a dar eh, un piso de calidad en la formación de los recursos humanos para, para el desarrollo de la actividad minera de nuestra ciudad, que es sumamente importante. Uh -huh. En materia de números por esta expo minera, ¿cuántas empresas van a participar? Este, ¿Y son todas de la barría o también hay empresas a nivel nacional que vienen a mostrarse a nuestra ciudad? No, no, son empresas... Diría que la mayoría está conformada por empresas nacionales que vienen a mostrarse, porque esto es una, una muestra que eh, algo parecido se hizo hace dos años en, en Mar del Plata o tres, y, y tiene con la idea era desarrollar eh, actividades vinculadas a lo que son los servicios y la, la prestación de. Y la, y, la, y la venta de este.. De, de maquinaria para las actividades mineras de, de todo el país, inclusive acá de a haber funcionarios nacionales, gente de, este, de la provincia de Córdoba, así las provincias mineras también se convocan a esta a esta actividad, es decir eh, no es eh, una actividad solamente limitada a lo que es el desarrollo de la actividad minera de la provincia de Buenos Aires, que es una actividad minera de, de vinculada a los áreos, sino que también este, hay otras provincias que están eh, formando parte de, esta, de, esta, este, de este encuentro minero, inclusive es se produce un, un hecho eh, coincidente con la, con la apertura de la exposición, que el, se cumplen 50 años de la Cámara este, de la Piedra, razón por la cual también va a ser distinguida las, las autoridades provinciales de la, de la Cámara de la Piedra, en un año muy particular para la minería en la provincia de Buenos Aires, como ha sido esta decisión eh, colectiva de, de la ciudad de Tandil de, de, de cerrar la minería. Es decir, esto me parece que eh, también tiene para, para la barrera consolidación de una de un perfil este, industrial diversificado eh, que, que que nos hace muy bien. Uh -huh. eh, José, por último, bueno, estos encuentros eh, de, de empresarios y de gente vinculada a la producción, en este caso minera e industrial, eh, son oportunos para para escuchar, digamos, charlas y disertaciones, debates eh, de, de, de mucha gente que, que tiene mucho que decir y de los cuales hay mucha gente por la cual tiene que aprender, no o, o, o escuchar para para aprender o para sumar. Este eh, ¿se, se ha contemplado esto también en el marco de la organización. Hay una, una actividad paralela a la, a la propia exposición que se va a desarrollar tanto aquí en el Salón Rivadavia como en la en la propia exposición en el centro de, en el auditorio de la, de, de la exposición y que tiene que ver justamente con esto desde las actividades vinculadas a, al ordenamiento territorial a la como también así a la aplicación de, de nuevos desarrollos en la actividad minera para nosotros es sumamente interesante que inclusive el municipio de La Barrilla tenga la oportunidad de participar de estas mesas de, de ordenamiento territorial o explicar nuestra nuestro posicionamiento en la materia y nuestro desarrollo legislativo en la materia porque eh, somos de la ciudad que está haciendo punta a nivel país en cuanto a, a estas cuestiones. Uh -huh. José, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo grande. Gracias. El Intendente José Ezeberri. Bueno, esto que se viene que comienza mañana es de suma importancia para la ciudad de Olavarría. Eh, seguramente todos aquellos y la gran cantidad de olavarrienses irán a visitarla a la exposición Este, industrial y minera Verán este nuevo espacio que se ha construido Un edificio Impresionante ¿eh? De verdad, 1800 metros cuadrados Con calefacción para, para épocas de invierno Con altura, con una estructura Bárbara, con iluminación natural este, También eh, Con iluminación artificial Con un auditorium, con una confitería Con sala de reuniones eh, bueno con, con todo lo que tiene que tener Un eh, espacio de exposiciones de primera calidad eh, que eh, prioriza este, eh, este centro municipal de exposiciones, este, en este caso la primera exposición industrial y minera de Olavarría. Allí estaremos obviamente en el transcurso de esta jornada, a partir de las 18, se va a realizar en el Centro Cultural Hogar San José, eh, con la presencia de diferentes funcionarios nacionales, provinciales y municipales, la bienvenida a aquellos que participan precisamente de esta primera exposición industrial minera que comienza esta semana en la ciudad de Olavarría.